El economista eh, que nos va a hablar un poquito de la deuda y el acuerdo y todo eso eh, Excelente Sebastián, buen día, Pali, Cucharini, Lautaro, Bentiveña, te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, bien, bien, bien. A ver, Sebastián, eh, que si podemos eh, trasladar a la audiencia eh, qué significa este acuerdo eh, que alcanzó Argentina ayer y que, bueno, tanto revuelo provocó en todo el mundo, porque estaban este, todo el mundo mirando a ver qué pasaba con la deuda argentina. Eh, sí, la verdad es que eh, lo primero que hay que decir es que es una, una muy buena noticia para nuestro país. como vos decís, eh, el mundo estaba mirando esto Bueno, porque la situación esta de la pandemia puso al mundo en un, en un punto de, de estar mirando una renegociación de, de una deuda de un país eh, como el nuestro que habitualmente no la estaría mirando, que no la estaría mirando todo el mundo, digamos. Sí, sí. Eh, ¿Por qué es importante? Porque para nuestro país está claro y ya lo vamos a hablar más en profundidad, pero eh, para el mundo es importante Justamente porque es el inicio de una, en principio, ¿no? Es el inicio de una, de una seguidilla de acuerdos de renegociación de deuda en la que van a entrar varios países producto de esta pandemia. Entonces, eh, es un primer eh, faro de para dónde aparentemente deberían encaminarse las, las renegociaciones de, del resto de los países. ¿Y para, para, para el país ¿qué, qué significa el acuerdo este? Para el país significa, primero, despejar un, un, el, el horizonte eh, financiero en términos, para ponerlo en, en, en, en, y tratar de resumirlo en una variable, eh, la, la non, vamos, a ver, vamos a pensarlo al revés. Yo lo que creo en resumen es que la este acuerdo... Resuelve un problema, no todos los problemas. ¿Cuál es ese problema que resuelve? Y cierta, cierta tensión o reduce tensiones y, y, e incertidumbres con respecto al panorama cambiario. Es decir, había muchísima tensión en el, en la, en el valor del dólar, para decirlo en, en criollo, sí. y esto pone bastante paño frío, ayer cayó casi 10 pesos el blue, cayó cuatro o cinco pesos de contado con liquidación, eso quiere decir que eh, si, se reduce la demanda de dólares, vamos a ponerlo así. ¿Desaparece? No, no desaparece, eh, resuelve todos los problemas que vamos a tener no solo nosotros, sino el mundo producto de la pandemia, no los no lo desaparece, pero nos abre la puerta para eh, tener los recursos financieros o más recursos financieros para empezar a pensar en una reconstrucción post-pandemia eh, un poco menos alborotada que si no estuviéramos, en, que si no hubiéramos acordado. No, solo, no solamente eh, en los recursos financieros para el sector público, que también es importante porque entrar en default quizás te deja fuera de, de los distintos programas de ayuda que puedan aparecer a nivel mundial para los países sino también para el sector privado, porque si un país está en default, las tasas de interés que pagan las empresas y las personas de ese país son mucho más altas que si no están en default. Entonces, creo que es una buena noticia, creo que el acuerdo, además, es, es un acuerdo bueno. Uno, por supuesto, querría haber logrado eh, algo mejor. No, creo que no era lograble alcanzable un acuerdo mejor, se, se logró una quita del del 45% del valor total de la deuda, una quita eh, altísima. Eh, y bueno, creo que sinceramente es una, una excelente noticia para, para el país. ¿no? Bien. Eh, Ahora, ¿qué es lo que resta? Digo, ¿a quién más debe pagarle la República Argentina, más allá de, de los bonistas eh, privados? Y queda la otra parte, casi la otra mitad, un poco menos de la otra mitad de la deuda, que es renunciar con el FMI. El, uh -huh. el mega préstamo más grande de la historia, no de Argentina, sino del FMI. Estamos eh, hablando de, de cuánto dinero. Eh, 45 mil eh. millones de dólares. Estos eran 65 mil sí. millones, sí. o 66, lo que queda, los otros son 45 mil millones de dólares aproximadamente, que es lo que queda por negociar con el FMI. ¿Y ¿Es una negociación más dura o más simple el, el FMI? Yo creo que menos... Menos dura, no lo pondría en más simple, menos dura, eh, porque ya está el acuerdo con los privados, el FMI en eso, si bien podríamos decir que colaboró en la negociación, porque todas las declaraciones públicas que hizo el, el organismo fueron en línea más en línea con Argentina que con, que con los bonistas, eh, es de esperar que el fondo por lo menos acuerde algo parecido a lo que acordaron los bonistas, o mejor, digamos, mejor en términos de mejor para el país, debería eh, tiene una responsabilidad política e institucional con respecto a ese préstamo muy superior a la que tenían los, los, los bonistas privados. Claro. O sea, el FMI fue parte del programa. En el acuerdo había eh, puntos de acuerdo con las políticas y con los montos y con, eh, con el resultado de esas políticas que hicieron que hoy no podamos pagar, entonces Hay una responsabilidad institucional eh, mucho mayor que hace que el poder de negociación e incluso la intención, la, la intencionalidad al, al Fondo Monetario tampoco le conviene no acordar con Argentina o mucho menos todavía que los bonistas, que los no solamente por una cuestión financiera sino porque estamos en este, en este contexto, no sé si, si es clara la respuesta, o sea... Eh, Si, para el mundo, si el mundo estaba mirando la renegociación de la Argentina y con los bonistas, hoy el mundo va a estar mirando qué hace el FMI con la Argentina. Claro. Eh, da la impresión de que comienza a cerrarse un nuevo ciclo de endeudamiento de la República Argentina. Si uno mira históricamente, eh, ayer veía un, unos gráficos eh, que circulaban por las redes como los distintos gobiernos habían endeudado o, des o desendeudado eh, al país. Digo, ¿esta cuestión de la deuda es un mal propio de la República Argentina o ocurre en otros países también? No diría que es propio, sí diría que es un, un, una característica um, poco deseada de, de nuestra economía y también diría gran parte de la economía um, latinoamericana, entonces... Eh, Es solo de Argentina? No, hay muchos países del mundo que han tenido múltiples eh, procesos de reestructuración de deuda o de, o de default o ambos, eh, pero no es exclusivo de la, de la Argentina. Sí es cierto que Argentina, bueno, según hay, hay cuestiones técnicas de cómo que consideramos no como como default. Eh, uh -huh. El primer default de Argentina fue en el año 1828. Eh, y desde ahí hasta acá acumula, acumulamos, depende cómo lo mires, mínimo 5 eh, defaults en nuestra historia y máximo eh, 11 defaults. Eh, en realidad hubiera sido el onceavo este, si no hubiéramos acordado. Uh -huh. eh, fueron 10 defaults, si contás. Obviamente el de 2001 está de, eh, es parte de los, de los cinco iniciales. Eh, 2001 que es relativamente en términos históricos, hace poco, hace apenas 20 años. El del 82 fue el anterior, posterior a la dictadura. La dictadura pasó de 7.000 millones de dólares de deuda a 45.000 millones de dólares de deuda en apenas medio o 7 años, otro de los procesos de endeudamiento más grande de la historia económica Argentina que terminaron en el, en el default del 82. Eh, eh, lo que quiero decir acá es que, bueno, lamentablemente es cierto que la, que la historia argentina está, está marcada por, por varios hitos históricos de, de default, eh, pero no diría que un rasgo di, eh, único de nuestra... De nuestra solo de nuestro país. Pero ¿no? si la deuda es una forma de sometimiento, digo, de los países latinoamericanos, o se ha ejercido de esa manera, ¿no? Sí, eh, uno lo podría ver, de la, claramente creo que sí, desde el lado del acreedor, eh, hay a, en, en ciertos procesos eh, alguna, eh, alguna relación de poder, o alguna no, hay relaciones de poder entre el acreedor y el Y el, y el deudor eh, de forma taxativamente eh, intencional, ¿sí? o mejor dicho, taxativamente intencional en el sentido de prestar para dominar. Claro. Y hay también una parte de, de, de, de cuestiones macroeconómicas que no hemos sabido resolver a lo largo de la historia, que nos ponen en situación de endeudarnos para sobrevivir a veces. Entonces... Uh -huh un poco esas dos cuestiones vista desde el lado de la autocrítica si querés, y vista desde el lado de la geopolítica, las dos cosas creo que han estado vigentes en todos estos procesos eh, y bueno lamentablemente es un rasgo de nuestra historia que ojalá eh, podamos dar vuelta a la página en esta, en esta ocasión Perfecto eh, bien, Sebastián, queríamos tener un panorama eh, de lo que ocurrió con el acuerdo de la deuda y un poquito la historia. Eh, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, muchas gracias. No, simplemente de cerrar eh, dejando en claro que es importante que un gobierno como, como, el, como el que tenemos resuelva un problema que claramente provino del gobierno anterior y que no se haga un costado y que no quede... Eh, solo echando culpas, por supuesto que hay que eh, asignar la responsabilidad a quienes le, le, le quepan, pero no quedarse solamente en las culpas y que se resuelva el problema, porque, como dije al inicio, es un problema, pero es un problema importante que puede, eh, podría generar que todos los otros problemas no tengan solución, no tengan solución mucho más costosa o mucho más, largan el tiempo, los otros problemas son el desarrollo, los otros problemas son resolver la, pro la pobreza o achicar por lo menos la pobreza, los otros problemas son eh, generar eh, crecimiento recuperar las pymes, bueno, todo lo que hay que hacer todavía, ¿no? Pero digo todo eso con, además agregándole la, la imposibilidad de tener financiamiento para hacerlo claramente es mucho más difícil de, de hacerlo sin, sin este acuerdo claro, eh, así lo... que me parece que es Quiero destacar que es una muy buena noticia y no quedarme solo con que, bueno, una más, una más dentro de, lo, de las 11 de Ford. Creo que es una muy buena noticia que se resuelva. Creo que es bueno para el país, creo que es bueno para, en parte para el mundo y, y creo que debemos también eh, empezar a, yo diría un poco a, a, a disfrutar de, de, las buenas, de las pocas buenas noticias que nos tocan en estos tiempos, ¿no? Bien, Sebastián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de Sebastián Lastiri, eh, el economista, eh, hablándonos del acuerdo por la deuda externa. Retomando lo que decía en el último punto, es algo que destacó ayer el presidente de la Nación en la conferencia en donde anunció el plan Procrear, esta nueva etapa, mm. que gracias a este arreglo pueden encarar eh, políticas de desarrollo como son el, la vivienda en este caso sí. o los créditos que comenzaron a darse. Me pareció también interesante destacar una definición que hizo el vice, ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Ajís, sobre el acuerdo que se logró con los bonistas y dijo algo así como muy fácil y muy sencillo para entender lo que se logró ayer. Eh, lo que nos dejó Macri fue una mochila de 100 kilos que nosotros alivianamos a 54 y que recién comenzaremos a cargar en el año 2025. 8.44, buen cierre.